A mi casa ya van varias veces, que me entran malandras a robar. Se llevaron hasta la cama, me tienen harto, ya no aguanto más, me tienen harto, ya no aguanto más. Me calenté y enreje las ventanas, pero estos vivos entraban igual, iban con pinzas, iban con gatos. Entonces la tuve que electrocutar. A ver ahora. <risa> ¿Quién se atreve a pasar? Eso. Nadie se atreva a tocar a mi reja. Porque mi reja está electrocutada. Ahora sí que duermo tranquilo, ya nunca más me pudieron entrar. El otro día vino un policía, por asesino me querían llevar. Les dije que era en defensa propia. Y me dijeron que culpa tiene el lechero, el cartero y esos mormones de allá. Le dije que los mormones no importan. Y me esposaron sin poder hablar Y me llevaron En cana Esa Nadie se atreva A tocar a mi reja Porque mi reja Está electrocutada Nadie se atreva A tocar a mi reja Porque mi reja Está electrocutada Ay, ay, ay, ay